Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Y ahora nos vamos a centrar en una actuación cultural, una que, que ha vuelto a llenar de arte uno de nuestros sitios más emblemáticos. Exacto. Hablamos de la escuela de Silvia Owen, que eh, por segunda vez esta temporada ha montado un espectáculo de bailes tradicionales allí en el balneario. Y vamos, otro éxito. Sí, el artículo destaca eso, que el recinto pues, se volvió a llenar. Esto ya indica el gran interés que generan, ¿no? Totalmente. Y que el público respondió con, bueno, con mucho entusiasmo, dice el autor Javier Molina Castañeda. Durante la velada se presentaron danzas de varias regiones españolas. La crónica habla de, bueno, de mucho color, fuerza, emoción. Sí, y dice que ejecutado con gran precisión, ¿eh? Y pasión por los bailarines. Eso sugiere un nivel importante. Claro, no una simple muestra folclórica, sino algo, algo más trabajado. <risa> Exacto. Además mencionan el entorno del balneario. Lo llaman mágico. Bueno, hombre, el balneario tiene tiene su encanto, eso es verdad. Decir mágico quizás uh -huh. es... Puede ser un poco generoso, sí, pero, pero seguro que realza la experiencia. El público, dicen, estuvo entregado. Sí, de principio a fin, eso pone el artículo. Un buen espectáculo en un lugar así, pues tiene su tirón, claro. Y luego está la directora, Silvia Owen. El artículo da unos detalles interesantes. Sí, la mencionan como bailaora, claro, pero de origen holandés. Eso es. Y repobladora de Hattar. Una combinación <risa> curiosa, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Alguien que viene de fuera y Y, y se convierte en un pilar de la danza tradicional aquí. Y lo de repoladora, pues eso, que se ha venido a vivir a Jatar contribuyendo a la vida del pueblo, tiene mérito. Desde luego, demuestra cómo la cultura puede, bueno, conectar y revitalizar. La escuela, dice el texto, se está consolidando como un referente en la zona. Uh -huh. Y la actuación en sí, pues parece que ya es una cita casi obligada en la agenda cultural de la comarca. Sí, llevar el folclore a un escenario como el balneario le da otra dimensión, ¿no? Más visibilidad. Exacto. Conecta el patrimonio, la tradición, la iniciativa personal y el interés de la gente. Que no siempre es fácil conseguir esa conexión, la verdad. Para nada. Y para quien quiera hacerse una idea mejor, el artículo en alama.com pues viene con varias fotos del evento. Ah, bien. Siempre ayuda a ver las imágenes, sí. Pero la noticia del éxito, no. Es también un poco como la tradición, bien tratada, con pasión… Y en el sitio adecuado. Eso sigue teniendo una fuerza tremenda. Y cómo personas concretas, vengan de donde vengan, pueden enriquecer muchísimo la cultura local. Exacto. Una pequeña historia de aquí, pero que queda que pensar. Pues sí. Y hasta aquí nuestro comentario sobre esta actuación cultural en Alama. Nos despedimos hasta la próxima noticia. Ha sido una realización bajo la dirección de Juan Cabezas. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet.